Bueno, viniendo a acompañar a la selección y agradecer un poco el gobierno de Salta y, bueno, toda esta provincia que nos ha recibido también en la última etapa de la preparación y, bueno, con, con expectativa por lo que se viene. Bueno, y, y sabiendo o enterándote, y seguramente con, con mucho dolor, de la lesión de Luis Escola, ¿no? Que no fue no es nada fácil para nuestro equipo. Sí, bueno, son son cosas que que ocurren, que, que uno siempre, bueno, los jugadores están... Están expuestos, por supuesto, claro. que siendo Luis, que es una persona que bueno prácticamente no ha tenido lesiones musculares en su vida. Eh, nada, eh, un poco triste por eso, pero bueno, ahora esperando, eso hay que esperar los tiempos de recuperación. Tenemos un, un cuerpo médico y físico de, de excelencia, así que bueno, trabajarán a ver si, si se puede recuperar para el torneo. ¿Y te pido algún encargue especial, Luis, para algunos, Dani Parque? Algunas cositas, algunos algunos kilos de equipajes y medicación. La verdad que, bueno, nada Luis es siempre muy, muy comprometido con la selección y y realmente bueno el día que ocurrió ya las pocas horas pensando en la, en la recuperación no es un tipo increíble bueno y cómo, cómo estaba ahí ¿no? que ahora viene el Americapi y sabemos que está trabajando muchísimo que se ha hecho cosas en, en, el, en el estadio también la verdad que sí el estadio está, está remozado espero que bueno lo, lo puedan ver y disfrutar ahora cuando vayan al torneo que tengamos el marco que bueno que el el American merece, eh, y bueno, después que, que sea un torneo importante para la ciudad, que empuje para el desarrollo del básquetbol, y bueno, que nos ponga a punto para el Final Four en Córdoba, que es el objetivo. ¿Venta de entrada cómo viene? Venimos bien, estamos estamos agotados las primeras dos noches, y bueno, un 60% ya para la noche final, así que bueno, esperemos que agotemos en, en Bahía Blanca, y bueno, que en Córdoba siga como está, buen ritmo, y bueno, aspiramos a tener la cancha completa.